Să ne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 promete dejarnos oscuras veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí veo más veo que no me yo veo más veo que se perdió la cobardía es asunto de los hombres no de los amantes los amores cobardes noyen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 su canción una mujer con sombrero como un cuadro del viejo Chagall corrompiendo mi al centro del miedo y yo que no soy bueno me puse a llorar pero entonces lloraba por mí piara lloró por verla morir pero entonces lloraba por mí y ahora yo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 diría un rabo de nube un torbellino en el suelo y una gran ira que sube un barredor de tristezas un aguacero en venganza que cuando es parezca Pe parezca Nuestra espera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 sufrir eternamente para su felicidad. era un loco perdido, un perverso, sexual, era un pobre novato con mucho poder, un demente irascible, un derrochador, un psicópata que mataba por pura diversidad. No bien empezó vació el tesoro de su imperio en Roma. Depresió el senado y convirtió en un burdel, a Roma. El despota decía sea con la fuerza, hoy imponerles mi ley. El pueblo muerto de hambre respondía, métete por el horno. Escuchando según la otra oreja. Ahora seguimos.